Y, machete, y esta es la verdad 25 creo. Hola maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, aquí esperando la lluvia. Está frío. Buenas tardes. Parece que... 125 maestro, nuestro programa, nuestro chico Jesús de controles ya nos dijo que bueno, por, por estar aquí platicando venir... y esperando la lluvia. Pasó una calandria y el dos Lalo que aquí nos está amenazando y ya va a consultar la lluvia, qué bueno, ¿no? Ay, ah, pero ya tenemos zapatitos para la lluvia, maestro. Ah, claro. Ah, y ahorita se los vamos a presumir a, aquí a nuestra chica del staff. Rosa Fuchsia. Exacto, para que se note. Bueno, no sé si es Fuchsia o no, nomás. No, nomás es Rosita. Ajá. Sí. Oye, pues el, el día de hoy, como ya dije, estamos en el programa número 125. Eh, hoy tenemos, eh, teníamos ya programado eh, un gran invitado que es el mejor podólogo del universo, pero por situaciones personales no le fue posible llegar el día de hoy. Entonces vamos a reagendar. Esta entrevista El programa de hoy se llama Cuida tus pies bailando uh -huh. In, Independientemente de lo que Fer Nos vaya a platicar Ya el día que nos pueda acompañar eh, Pues nosotros vamos a decir Maestro, este, este cuidado Que hace el, el baile Nosotros lo comenzamos Por los pies, pero tú en un ratito Me vas a explicar Cómo es que va subiendo todo ese cuidado Y cómo nos mantiene joven ¿sí? claro. Primero vamos a mandar saludos Al buen Ixba, que debe de estar en la escuelita. Ah, ya regresó. Y lo extrañamos ya, como buen estudiante, ya está como, en la escuelita. Como buen inverbe, ya le tocó. Exacto. Pero aquí está nuestro chico sí. de controles, Jair, que sí. hace todo de maravilla. Le agradecemos al señor Sergio Fong que nos presta este espacio, que haya tenido esta gran idea y que nos tenga aquí chambeando todos los martes. Así es. También a la chica del stack, por ahí se oye su turururu. <risa> <risa> su linda voz, ando Ajá. organizando el mundo. Pero pues ahora viene ella a acompañarnos. Sí, eh, tenemos una serie de preguntas, esperemos que posteriormente cuando agendemos podemos, nos pueda dilucidar sí. las, las dudas que tenemos acerca de, de los pies, sobre todo porque los pies es la primera conexión que tenemos con el universo que es la Tierra. Sí. Porque dices, no, que es la cabeza, no, pero tiene, primero tiene que estar bien Estás plantado. Pegado, claro. Y luego entonces una... Ahorita me, me hace recordar una anterior eh, entrevista que le hicieron respecto de del trabajo de los pies en los países donde, allá en Suecia, en nórdicos, allá tienen una costumbre de que eh, andan descalzos, andan sin sin calzado la mayor parte del tiempo cuando están dentro de las casas uh -huh. o de las oficinas por cuestión climática. Sí. Pero se hace que genere otra, estoy seguro, que genera otra dinámica con los pies de esos países, ¿no? Sí, la verdad, sí. De hecho, bueno, nosotros adaptamos un, un poquito ahí... Eh, Cuando comenzó la pandemia que donde quiera te ponían tapetes para que te limpiaras la suela, los zapatos, es algo que funciona. Uh -huh. eh, ya actualmente pues no tenemos un tapete, pero sí tenemos ahí una jerga para estar limpiando los, los zapatos antes de entrar a la casa y ya que entras, pues ya sé que andes descalzo o... Bueno, o con calcetines y o con chancla, ¿no? Pero, ¿qué hace esto? Hablando en función de las casas, se mantienen más limpias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque toda ese, esa tierra, polvo, basura que traemos en los zapatos, no lo riegas por toda la casa, ¿no? Entonces, sí funciona. Tú siempre has dicho que para estar bien conectados con la tierra... Debemos quitarnos los zapatos y pisar ya sea el pasto o también se puede pisar la tierra, la tierra claro. como tal. Entonces, pues eso funciona bastante sí. bien ahora que estamos tan metidos en esto de los aparatos electrónicos. O si trabajas frente a una computadora todo el día o si ves mucha tele, mm. pues es una muy buena opción, ¿no? Sí, también tiene que ver ese... A veces, eh, por cuestiones estéticas, cuando entra el ego, comenzamos a modificar los zapatos, ¿no? Entonces, generalmente, cuando todo el tiempo las personas traen los, los pies atrapados en los zapatos, y depende de la que le da el calzado, uh -huh. pues se generan muchas patologías, sobre todo la, las micosis. Sí. Sobre todo la, por la humedad y luego, bueno, y también el olor, ¿no? Sí, hay que, hay que solear los zapatitos de vez en cuando. El, el gran astro sol nos hace un muy buen trabajo Papá Dios, en esta cuestión de, de pues matar ciertos mm. organismos que se quedan o se crean después en los zapatos por la humedad, ¿no? Sí. Entonces, que ya está empezando a llover, maestro. Excelente. Parece. Oye, pues, aparte de eso, el, el día de hoy trajimos eh, musiquita especial del señor Diego Morán, ¿Por qué? Porque este fin de semana se va a presentar en un lugar que se llama... Palaris. Palaris. Ajá. Él va a dar un concierto, a nosotros lo, lo conocimos, nosotros lo conocimos Por estos eh, tributos a la salsa que hizo y a la este Alberto, Alberto Barros. Ajá. Entonces fue una de las voces que estuvo ahí eh, muy bien cantando, interpretando todo el repertorio que era de esto de del, del, tributo. del tributo. Entonces la verdad es que a mí es una de las voces que más me gustó y bueno por eso lo, lo trajimos el día de hoy. Comenzamos con una cancioncita. Eh, que se llama hacha y machete la verdad es que muy buen ritmo para bailar muy buena voz a mí me encanta cómo es que que él interpreta así que pues nada más para avisarles que este fin de semana y ese pequeño conciertito ahí en el paladis es lo que antes era el salón veracruz para los que viven aquí en no Ciudad sé, guadalajara uh -huh. eh, en, en las confluencias de constituyentes y manzano cerca de la antigua central caminera por el parque agua azul entonces el, el, el salón veracruz por la pandemia lamentablemente tuvo que cerrar como muchos eh, lugares destinados al baile y a la recreación y parece que no tengo no sé quién sea el nuevo empresario bueno. que tomó ahí las riendas y generó este concepto que se llama palaris. No nomás está dedicado a la música de tropical ni a la salsa ni a la cumbia, sino que yo he visto en, en la cartelera que también tienen eventos de banda variable, ¿no? La intención es que se genere esa pues, un negocio, ¿no? Para el para el empresario y que la gente se mueva, sí, sí, ¿no? Sin importar el, el tipo de música que le guste, pero mm -hmm. que que tenga como esta opción. No es un lugar muy grande pero puede funcionar, ¿no?, para estos pequeños conciertos y sí. vamos a ver si nos es posible asistir el fin de semana, ya les platicaremos la próxima, uh -huh. ¿qué tal estuvo?, ¿cómo está el lugar?, ¿debe de haber una pista de baile? Pues es, creo, parece que yo, por videos que vi, la, la pista no la movieron, está ah, igual como okay. cuando era el Veracruz, okay. pero no sé, en la, bueno, como no, he, no hemos ido nosotros, no, hemos, no sabemos si lo hayan remodelado o está igual, ¿no?, uh -huh pero es padre porque es una es una oportunidad para los salseros espero que suelten tantito el codo uh, y este va a estar un poco difícil pero sí sí y, y vaya no para para que apoyen los eventos vamos a invitar aquí a la chica de del de staff. staff ajá. a ver si a ver cómo anda eh, sus cuentas monetarias uh -huh. <risa> oye pues vamos a escuchar una canción más te, te late sí eh, en voz también de de Diego A ver qué le parece al público, bailamos un poquito y ya, nos ponemos a platicar, ¿sale? Mm.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 ¿Qué tal, maestro? Muy rico. Aquí ¿Verdad nos, que sí? Nos están pasando información que parece que quedan pocos boletos para el concierto de Diego Morán. Sí. Y parece que cuestan 300 vaditos. Eh, no, vamos a, no vamos a entrar en la reventa. No. Estamos aquí nada más eh, mencionando que si nos lo mereceremos o no. Para no. ir a investigar si hay todavía. Sí, claro. La, lamentablemente, pues, no contactamos a los de Palaris para que nos dieran información y difundirla. No, pero ya estando ahí, a no, eh, lo ajá, mejor puede ser más sencillo, Nos ¿no? pasó, sí, recién. Aunque bueno, nosotros de, recién el sábado pasado hicimos un evento donde vamos a comenzar a trabajar con el casino, el con el casino, casino Winland. Land. Hay una cuestión aquí importantísima. Yo he notado que los que vamos a bailar, literalmente no nos quedamos a jugar. Pero el que tenga esa actitud lúdica, pues está bien, ¿no? Eh, es que se ponga un presupuesto. Exactamente. Sí, Estuvo muy padre, trabajamos en equipo la que la gente se divirtió, se, se divirtió mucho, perdón. Sí. Y, eh, y esperemos repetirlo, ¿no? Parece que para septiembre tenemos una fecha. Sí, parece que sí. Ajá. Esta vez como eran puros grupos principiantes, pues bailamos más pachata y bacham, eh, hicimos rueda para, tra, para sobre todo trabajar esa cuestión que nosotros difundimos mucho, mm -hmm. que es el trabajar en equipo y reconocernos, generar empatías, nutrirnos emocionalmente. Ahorita estaba yo recordando aquí fuera del, fuera del aire con el staff. Me, eh, un, hay un libro de un escritor eh, argentino que se llama, si no recuerdo mal, de simples famas y cronopios. Y eh, Cortázar inventaba personajes o, o nombres en personajes. Uh -huh. él, él tomó esa, esa beta de de otro escritor argentino, Jorge Luis Borges. Entonces, en, en, en, en Simples Famas y Cronopios, hay, la, habla de las personas que hacen las cosas para ser famosos. Y los Cronopios hacen las cosas porque les gustan. Ay, somos Entonces, cronopios. nosotros somos los Cronopios. Sí. Y la chica del Estado es un Cronopio. Uy, vaya que sí, comprobado. Sí, o sea, porque nosotros hacemos las cosas porque nos gustan. Sí, sí y, generar, y generar esa empatía porque ahorita hay mucho, mucha cuestión de individualismo, hace falta trabajar, yo veo sobre todo en, en, la, en las generaciones más jóvenes que ya no trabajan así como trabajar físicamente en pareja, ¿no? como lo hacemos en los de otra generación que hacíamos bailes de pareja y más aún en, en, en la cuestión de las ruedas que son las contradanzas porque las contradanzas eh, son las, las danzas circulares que utilizaban antes los campesinos el vocable viene de country dance de contradanza y genera, se hacían para generar empatías y bailaban porque iba a venir para que lloviera sí. porque iba a venir la cosecha o porque iban a ir a la guerra pero bailaban, nomás cambiaba el ritmo no de, de, de la melodía para bailar entonces eso es lo que nosotros realmente estamos recogiendo pero ya lo tenemos en el, en el inconsciente Esa información nomás la estamos sacando a la luz, ¿no? Sí. Entonces la estamos difundiendo con esa intención, ¿no? Que somos unos coronopios, recordando sí. a Julio Cortázar. Fíjate que, que realmente, volviendo a esto de, de los eventos, eh, yo quiero mencionar, el viernes hubo también, eh, yéndonos así como un poquito antes de lo que tuvimos el fin de semana, El viernes hubo un evento eh, que organizó la FEU por parte de UDG. Uh -huh. en... Se puso muy feo. No, no se puso muy feo. Sigo por el calor. <risa> ah, bueno, sí. No, no fue no fue allá, fue el, atrás de calle 2. En el foro 2, alterno. En el foro alterno. Eh, yo quiero hacer notar varias cosas. Número uno, eh, resulta que nosotros llegamos, ya saben que el maestro y yo andamos en motocicleta, Entonces llegamos y nos eh, dicen los agentes de vialidad que no había estacionamiento para la gente que iba a ese concierto. Mm. Entonces, o sea, exactamente como se pone la chica de controles, no me puse supongo, yo, ¿cómo? dije, digo, controles no, <risa> del staff. Entonces, o sea, ¿cómo se supone que, que te autorizan un evento si no te van a dar cajones, o si no les estás dando cajones de estacionamiento? Mm. Nosotros suponemos que sí tenían pero ellos dijeron que no. Uh -huh. Entonces, bueno, tuvimos que salir a buscar, perdimos media hora en estar buscando y nos dieron chance de meternos al estacionamiento de los trabajadores uh -huh. del teatro... Del Telmex. Del Telmex, perdón. Entonces, eh, muy buena onda el señor, así como, ande, mire, es que venimos a ver a nuestro hijo y es de los primeros que va a salir, entonces, por favor. Bueno, de ahí tuvimos que caminar ¿Qué sería? ¿Como kilómetro y medio? Sí, fácil, en el sol inclemente. Horrible porque el evento comenzaba a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, fue un bronceado tremendo. Llegamos y yo voy a esto. Los chicos tuvieron un... Eh, era un concurso, era una final... Lo que ellos iban a desarrollar ahí había muy poca gente al principio cuando nosotros llegamos había muy poca gente la verdad es que poco a poco fue llegando más personas y la gente estaba muy involucrada en lo que ellos estaban desarrollando es un trabajo en equipo por qué porque se ganaron compitieron entre amigos al final se abrazan y se reconocen unos a otros Para te poder hacer esto, hay que tener madurez. Uh -huh. Hay que entender que, pues, es un concurso, es un... Ellos no le llaman concurso, pero... Batallas. Ajá, o sea, son las batallas, pero al final llevan como un final de concurso, ¿no? Hay un ganador y, y así... a tener algún anglicismo, ¿no? No sé, por algo así. Ya sabes sí. que los jóvenes le cambian el nombre a todo, sí, entonces... Sí. Eh, pero la cosa es que yo eso es lo que les aplaudo. Hubo una sola persona que yo vi que no le quiso dar un abrazo al final a un competidor que se llama Balam, eh, no se lo dio porque le ganó, y co pues como todos, ¿no? Tú consideras que tú ganas, al final quien lo decide es un jurado, entonces eh, no le dio el abrazo y, y Balam se quedó así como de, ¿quién me quiere abrazar? Ok, nadie, gracias, y ya, ¿no? Pero es muy padre porque son amigos, se conocen porque están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, comparten gustos y todo esto, y eso es lo que nosotros estamos buscando como sociedad. De ahí nos vamos al evento que tenemos en el casino, y justamente eso que tú estás diciendo. Ya el día de ayer platicamos con los primeros eh, alumnos, porque fueron de todos los días de la semana, y fue muy padre porque les tocó bailar con gente que no conocían, pero ¿cómo identificaron? Por el color. Porque íbamos vestidos de con una playera blanca, entonces todo el que veían de blanco es, seguro, este es compañero. Uh -huh. Y ya cuando empezabas a bailar, sabías que sí, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pongo más dinero en la mesa de que esto lo tenemos que seguir haciendo. Funciona. Sí, porque esto nos va a hacer crecer como sociedad, ¿no? Sí. Bueno, somos anfibios, somos los cronopios. No, no. Ay, no. <risa> <risa> No, somos una marca registrada. Sí, sobre todo ahorita con tanta violencia que se genera en la ciudad. Ahorita ya ves que pasamos por todo este rollo de, de los bloqueos. Yo lo veo como una manera de generar los miedos, porque los miedos generan control en las personas. Claro. Y bajan su sistema inmunológico con ¿Sí? el control. Entonces la gente vive apanicada y, y una persona apanicada hacen con ella lo que quieren. Sí. Entonces salió a cualquier pusilánime ni que fuera tan difícil aprender un coche pues le pone tanta gasolina y se prende y ya sí eso no tiene mayor ciencia pues eso ¿no? yo a mí se me hace muy raro sí la verdad es que cualquier mozalbete le pone un cuetito un coche no sí y lo prende y algo algo va a suceder que nos andan queriendo distraer otra vez con eso siempre que tan lanzan tanta violencia es porque nos quieren distraer de algo no pero se asusta el que quiere mira yo cómo tiemblo <risa> Por lo pronto nosotros, una de las mejores recomendaciones que podemos hacerle a la gente es que baile. Sí. Todos los días, una cancioncita diaria, bailando. No importa que bailemos solos, tenemos un espejo en la casa. Eh, refléjate en el vidrio de la puerta. No sé, ¿no? Tú busca bailar tú, baila contigo, eso te va a traer una paz. Además, el bailar te incrementa a, a que tengas un buen estado de ánimo, sí, sí. ¿no? Y tú... Tu percepción propia aumenta también porque sabes que eres capaz de expresarte con el cuerpo, ¿no? Bueno, para venir a platicar de esto, de cómo nos va a subir el cuidado de pies a cabeza, maestro, vamos a ir con una cancioncita más. Sí. Chicos de martes, váyanse preparando porque el día de hoy se pone intenso. See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 Búscalos en Facebook como Primero Café Luego Existo. Visítalos. ¿Qué sí. tal maestro? Muy bien, sigue aquí el torrencer al aguacero y está romántica la cosa ¿no? y si se presta al baile. Sí, oye, eh, nos están escuchando desde Puerto Vallarta. Ah, ya no estará lloviendo. Nati, no sé ahorita que nos diga Angelito si está lloviendo por allá, pero saludos a Angelito y a Nati, que sí, están fíjate, por ahí. Otra vez estamos poniendo música colombiana del sí. señor Diego Morán. Sí. Oye, también Juan Carlos nos está escuchando. Él también estuvo con nosotros ahí el fin de semana. Uh -huh. ¿A qué bailadón nos pusimos? Ave María. Eh, la <risa> verdad es que llegamos a la casa y ¡Auch! <risa> ¿Qué pasó? ¿De verdad bailamos tanto? Sí. Fíjate que a mí me pasó el fenómeno que el, eh, fuimos el viernes al concierto de de Residente, que era el concierto de Resistencia, que por cierto uh -huh. también hubo muchas críticas de cómo la universidad, por medio de la FEU, gastaba el dinero en ese tipo de, de eventos, pero bueno, también tiene cosas muy interesantes ahí que ver, ¿no? Uh -huh. Y eh, eh, eh, caminamos muchísimo, entonces estábamos en el rayo del sol, inclemente totalmente, como alrededor de más de tres horas, y eso pues te carga muy durísimo las piernas, y luego en la noche, al siguiente día, nos pusimos una bailada que Ave María... Así que llegamos a la alberca así como arrastrando las piernas. Sí, de hecho yo sí traía un inicio de calambre, pero no, no, no se dio. Fue así como relajadito el, el asunto. Pero lo bailé aquí no lo Nadie pues... nos quita. Eh, yo no sé con cuántos bailé, pero la verdad es que estuvo muy padre. El, esa vibra, cuando tocas a, a esa pareja que va a bailar contigo, esa vibra es tremenda, eh, esa emoción que que sientes de la otra persona porque vamos a bailar juntos la verdad es que la música eh, yéndonos de los pies de cómo cuidar tus pies, yéndonos hasta arriba maestro, cómo entra la música por el oído es una vibración sí y, y la activa el cerebro sí. y, y toda esta emoción llega hasta el corazón sí. entonces tú quieres que el tiempo no se vaya que, que la música esté ahí nos tocó un buen grupo creo yo que tocaron bastante bien Eh, hemos tenido mejores sí, sí, pero tampoco pero lo vamos a poner no, no, no, <risa> al contrario se le agradece al casino que, que quieran regresar a este tipo de eventos eh, porque es uno de los mejores lugares que hay ahorita para bailar vas a dejar mentir a mí en particular este, eh, qué bueno que pasa eh, esta apertura del casino porque yo les digo a los alumnos que fueron, que en los pocos lugares que existen para bailar en la ciudad te obligan a comprar bebidas alcohólicas. Uh -huh. Entonces, muchos de los que van ahí no toman uh -huh. la verdad. Y ahí en el casino no existe es esa limitante, ¿no? O sea, no tienes ningún problema eh, con que si quieres tomar o no una bebida alcohólica. Si la quieres tomar, pues vas y la compras. Pues, la claro, pides, eh, o te problema. tomas todas las que quieras, ¿no? Sí. Sin que nadie te esté ¿No presionando. No tienes problema de estacionamiento. No. no, Si llueve, no te mojas. Entonces, en el estacionamiento no tiene ningún costo. Uh -huh. Lo único que, que uno consume es el buffet, que cuesta 125 pesitos, que a mí se me hace baratísimo, sobre todo para los que son tragones, <risa> porque está muy variado entre ensaladas, que pollo, hasta pozole. Yo vi que había sí, este flautas, postres, y etc, etc. Entonces, por 125 pesos, la verdad, que tienes un lugar seguro, que no no, no es oneroso. no. Y, y la y, pista está grande la y verdad. el servicio de los meseros muy sí. bien la verdad es que se portaron todos muy bien creo que se ganaron una buena propina Que de esto se trata? Es es lo mismo, ¿no? Es hacer un círculo donde cada persona que ponga el granito de arena para que haya este tipo de eventos, pues todos salgamos beneficiados, ¿no? Entonces, nosotros nos beneficiamos con un par de horas de música en vivo, con una pequeña exhibición que, que logramos hacer ahí. Los meseros, pues con que tienen mucho trabajo, los cocineros, el chef, con que también están haciendo mucha comida y, y la gente la está disfrutando. De hecho, se generó una sinergia de empleo, o sea, de claro. general, de mover la economía. Claro. Y a ti te beneficia porque tienes un espacio lúdico donde donde vas a desestresar, a sacar todo el estrés y a conocer personas, ¿no? A socializar. Sí. Y pues el el casino al final de cuentas yo siento que el, la función del casino es pues son las apuestas, ¿no? Sí. Pero ahí tienen ya el, el, el lugar y es una manera como de ampliar sus actividades. Sí. Y a nosotros pues la verdad nos Ahora sí como dicen es un ganar ganar, ¿no? Claro. Todos ganan. Claro, así, así se. Así es esto. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todos quedamos contentos. Eh, fíjate que, que yo quiero mencionar algo. Los meseros a veces eh, tienen situaciones donde son personas que no los tratan tan bien. Eh, que la gente los ve como, como menos. Pero eh, Son personas que sí tienen un tiene o que no no que sí sino que tienen un trabajo tan digno y tan respetable como cualquier otro si tú llegas tu mesero se presenta contigo y después tú le hablas de una buena manera por su nombre si es que traen aquí sí. su letrerito o él te lo dio el servicio es muy bueno Fíjate, y, y ellos quedan agradecidos pasó una, un fenómeno no en lo particular en, los, en las personas que llevamos nosotros les hacemos hincapié en el sentido de que tienen que dejar propina, ¿no? Propina para, para los meseros, porque pues te, dan, te están dando un servicio. Y yo en lo particular vi el sábado que sí funciona, porque nada yo vi en las mesas, que yo estuve observando en la de nosotros, al cuate le fue muy bien, ¿eh? Uh -huh. Al mesero que le tocó ahí. Uh -huh. y, este, y en las otras mesas yo vi que todos le estaban dando propinas. Es que de eso se trata, o sea, no de ir a abusar no. de un trabajo... O de un espacio. Se trata de que tú, con lo que tú puedas, cooperes para que este espacio se siga manteniendo. Si 20 dar pues veinte varas, ¿no? Claro, o sea, si ¿de corazón? Se, si es una mesa de diez, ya juntó doscientos. O sea, ¿dónde sí. estaban, no? Y, y me bueno, voy corto, porque hay unos que les dieron mucho más, ¿eh? No, y qué bueno. La verdad es que sí. qué bueno. Mientras haya un buen servicio y se lo ganen, sí, adelante, lo ¿no? que te van a obligar a comprar bebidas en otro lado, aquí mejor la de mesa. Claro. Oye, maestro, a ver, y entonces... El, el baile, ¿qué más? O sea, empezamos por los pies. Hay que cuidar los pies. Evidentemente. Que no tengan callitos de más, que puedas bailar muy a gusto, unitas enterradas, ¿no? Bueno, es que también ahí tiene que ver... La for bueno, lástima que no está ahorita eh, la persona Fet. que sabe de eso, pero también tenemos que cuidar el calzado. Es, eh, ahorita hay desde zapatillas, todo ese rollo, ¿no? Pero si no usas zapatillas, tienes que cuidar mucho si no tienes una, una posición prona o supina en los pies. Sí. Eso se refiere cuando... Eh, Supina es cuando las personas tienen el arco muy alto y al pisar, si, si no llenan el arco, uh -huh, el, se el, el pie se desplaza, pero también desplaza las rodillas. Sí. Son generalmente cuando las personas tienen juntas las rodillas y los pies hacia afuera, uh -huh. es porque tienen esa, tienen esa posición, pero a, la, a veces... No las, corri no las corrigieron desde pequeños ni de adultos y la otra posición que es la, la prona que es la, la hacia afuera cuando pisan hacia afuera que se acaban los zapatos así como muy de lado entonces hay gente que dice no pues es que el bailar no es un, dep no es un deporte o sea no es un sí ejercicio es un deporte. intenso sí. un ejercicio intenso ¿eh? bastante sí para, si no para... pregúntenle a Juan Carlos pregúntenle <risas> a los bailadores a ver Juan sí. Carlos no trae zapatos adecuados porque trae unos converse exacto Pero si a él le gusta, por eso digo, a veces es el gusto y el ego nos jode, ¿eh? porque es que una si cosa... no, no se va a ver galán. Bueno, pero la posición biomecánica es importantísimo, cuidar la posición, porque una mala pisada después de estar bailando horas, no nomás te va a generar problemas en los pies, en las rodillas, en la, sí. en la cadera, en la columna. Por cierto, creo que le andaba doliendo la rodilla. Ahora le lele la bolilla, dice. <risa> sí, hay que, hay que buscar esta mejor. Nos vamos, estamos bailando. Si bailamos de puntas, maestro, ¿qué uh -huh. logramos en las pantorrillas? Bueno, sobre todo vas a generar mucha fuerza en, en, el, en, el, en el soleo y en el gemelo, que vienen siendo los, las pantorrillas. Uh -huh. Y en el cuádriceps, que viene siendo lo que te sostiene, que son las, lo que le llamamos el muslo, vamos. La parte superior de la Ajá. pierna. Uh -huh. Si tú no tienes fuerza, es la columna que te sostiene. Si no tienes fuerza, tu peso se va a desplazar las rótulas y vas a comenzar a generar problemas de rodilla. Sí. Y otra de las cosas, al, trabaja, al tra a bailar siempre de, pu de puntas, que estás trabajando sobre todo el gemelo, evitas, yo les digo, evitas ir con el angiólogo. El angiólogo es el especialista en la cuestión de las varices. Entonces, las, eh, es muy común que las personas que desarrollan varices, muchas dicen, es que es genético. Bueno. Más bien es porque no tienen actividad física con las piernas, porque la parte de las venas más, más lejana del corazón son las, son las piernas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si baja la sangre y, y no hay fuerza en el gemelo, las venas se comienzan a aflojar. Pues ya no comienza a subir la sangre no bombea con hacia fuerza. arriba. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eh, es muy común ahora ya... Eh, mucha gente utiliza medias de compresión. De, de compresión. O sea, la compresión viene a suplir la falta de ejercicio y de fortalecimiento del gemelo. Sí. Entonces, imagínate todo lo que les digo. Muchachas, no sufran de várices y váyanse a bailar, anfibios son. Sí. Nos pasamos de ahí a la cadera. Artrosis de cadera. ¿Cuánta gente llegamos y les dices? Chicos, vamos a mover la cadera. Oh, my God, mueven los hombros. Y yo, no, la cadera está un poquito más abajo, son estos dos huesitos que tenemos aquí abajo. Y hay gente que está completamente pegada. Están bloqueados. O sea, sí, no, no, aprenden a bailar como Shakira. Yo les digo, vamos a bailar como Shakira, vamos a aprender a, a separar. Es muy importante, separas del ombligo hacia abajo, que son las piernas, la cadera, y del ombligo hacia arriba, que vienen los hombros, las manos sí. y la cabeza, no Pero resulta que esta parte de acá, eh, de la cadera, es muy complicado, estamos pegados. Tu trabajo frente a, eh, a una a una pantalla y sentado todo el día hace que tu cuerpo se solidifique, ¿no? Claro. Es como si te soldaran. La gente que pasa mucho tiempo de pie, en lugar de estar derechito, de repente terminamos con las pompas metidas. Es como dicen. <risa> no, no diga, <risa> maestro. ¿Cómo no? Que tienen pompas de paletero en bajada. <risa> Ay, no, bueno. Bueno, es, es, creo que es más descriptivo, ¿no? <risa> sí. Ya ves cómo van, es para sostener el cabrito van metiendo las pompas. <risa> sí, bueno, entonces, ¿qué hacemos con la cadera, maestro? Pues hay que moverla porque si no genera artrosis, aparte ahí tienes el hueso sacro, el hueso sagrado sí. y cuando tú no mueves una parte del cuerpo, todo es uno, es uno solo, que es una sinergia de, de, de energía y estás haciendo bloqueos energéticos Entonces, estás evitando que fluya la energía y luego generas patologías así de sencillo, que se pueden evitar muchísimas patologías, nomás moviéndote sí. ¿Sí? haciendo que todas partes de tu cuerpo tengan movimiento y tengan ritmo Sí. Vámonos de la cadera. Ah, pues el corazón. A los hombros, ligado al corazón. Sí, bueno, de hecho el ritmo de la música es el ritmo del corazón, porque te conectas. Cuando una persona está fuera de ritmo así, es um, mi niño, no estás conectándote. <risa> pum, pum, y resuena en tu corazón y comienzas a moverte. Generalmente, ahorita ya se habla en medicina, pero antes eh, la medicina tradicional se habla de que tenemos, eh, lo, los cerebros que tenemos son realmente son tres, el, el que no, nosotros conocemos nomás por la medicina moderna es el cerebro, pero des, dejan a un lado el, el estómago y el corazón, uh -huh. por eso eh, eh, cuando tú quieres una persona dices que es entrañable, no porque lo quieres desde las entrañas. Sí, vaya que sí. Entonces, ahí es parte importante porque en el corazón y en la parte de, de, del abdomen comienzas a mover ahí todo el menjurje y también pues te puede servir para relajar si tienes estreñimiento, bla, bla, bla, ¿no? Para las personas que son muy estreñidas. Y hay otra cosa sí. también, eh, aprender a respirar es fundamental porque generalmente, en la, sobre todo en las ciudades, aprendemos a, a, a respirar de manera superficial. Es decir, de, de los pulmones hacia arriba no, no aventamos oxígeno hacia abajo después del diafragma. El diafragma es el que une a los pulmones con el vientre. Uh -huh. Y como no mandamos oxígeno para allá, pues también comienza a haber una torona hasta de estreñimiento. Uh -huh. muchas veces personas que tienen estreñimiento es porque no respiran hasta abajo fíjate que, que en esa parte también se puede ayudar muchísimo sí, cuando bailamos merengue por ejemplo es una de las de los ritmos que más hace que más la cadera y estás contrayendo, si te das cuenta Exacto, contraes el abdomen. Que el abdomen eso y luego la actividad que hacemos de ula ula ¿Eh? eso también es buenísimo hemos tenido gente en la academia que termina la actividad de ula ula y corre al baño ¿Qué pasa? Porque es, normalmente no movemos esa parte. Nosotros les decimos, en la mañana puedes hacer, si tú tienes problemas de, de esto de estreñimiento, te puedes eh, abrir los ojos y ahí mismo en tu cama... Hacer respiraciones donde infles tu estómago sí. y luego bajas todo el aire. Sí. Eso, 20 veces. ¿Qué está pasando? Que estás empezando a mover el intestino también. Eso te va a ayudar para que vayas al baño inmediatamente, ¿no? Sí. Claro, si estás teniendo movimiento, si estás tomando el agua suficiente, si comes fibra, ¿no? Es todo un conjunto. Es que Pero si no hay movimiento, está muy complicado. El relajamiento es lo contrario al estrés. El estrés es, el, la, es la contracción. Entonces, uh -huh. el cuerpo tiene que tener contracción y expansión. Cuando tú cortas esa parte biológica que es fundamental para la vida, pues comienzas a generar patologías, porque contraes, pero no expandes. Uh -huh. Entonces, cuando tú contraes y no, no expandes, las células se contraen y se quedan atorando. Uh -huh. O sea, los órganos están constituidos de cédula, células, y entre las células corre un líquido que se llama el líquido intersticial. Entonces, cuando tú generas estrés, como un coraje, un miedo, ellos se contraen. Uh -huh. Y como no lo expandes, ahí se quedan contraídas. Y eso, ¿qué te va a generar? Pues quién sabe. Pero algo va a pasar. Sí. Y con el baile se les quita eso. Sí, la verdad es que... Es un anuncio. Es una es una de las mejores cosas. Haciendo el anuncio completo, maestro, si la gente quiere saber más, quiénes somos, que nos busque en la página Academia Amfibios Son en Facebook, que es de todas las redes, es lo que está más actualizada. Eh, ya vamos a empezar a actualizar el canal también, pero por lo pronto que nos busquen ahí, que vean los videos de las clases que nosotros hacemos, eh, más o menos de qué se trata, eh, con nosotros siempre ha llegado gente por recomendación, entonces esto es, tenemos ya casi 16 años, que ya hubo quien eh, me preguntó que si ya estábamos organizando el festejo para el, sí. el aniversario, Entonces, eh, de verdad es una de las mejores fortalezas que le puedes dar a tu cuerpo. Fíjate que sería bien generar este, videos, pero bien bien hechos. hacer Y, y platicando de todo esto, de, del beneficio de, del, para las varices, por qué, las posiciones de las piernas y todo ese rollo. Sí. Y también la cuestión bioenergética cuando bailas, cómo tienes que mover todos los músculos para que la energía fluya y todo ese rollo. Pero ya de una manera como más más seria, ¿no? más formal y más científica. Sí, sí, es es es parte de la idea de este nuevo proyecto. Están surgiendo cosas nuevas, entonces eh, nada más diría el señor el señor Funk lo que no hemos encontrado es el tiempo, uh -huh. pero lo vamos a encontrar para poder eh, hacer estas cosas. ¿Sale? Hay, que, hay que agarrar a los rateros del tiempo y acabar con ellos. Exacto. Es que hay un libro que se llama Momo y trata de eso, de los que se roban el tiempo, que son los hombres grises que se roban el tiempo. Entonces, si quieren si encontrar alguien los esos, conoce, que nos diga dónde los encontramos. Sí, Eliana Momo. Sí. El autor no me acuerdo ahorita. Creo que sí. Ah, sí. Ok, vamos a escuchar una cancioncita más, maestro, y venimos ya para la última... Ah, perdón, si le decimos cuál es más fácil, ¿verdad? Fíjate que, que nos trajimos, eh, ya dijimos canciones de, de Diego, eh, pero también trajimos otras donde está... No sé si recuerdas que hicieron, eh, un eh, aparte de con la santanera, hubo un, un proyecto con ellos que se llamaba Los Grandes de la Salsa, Ajá. algo así, ¿no? Entonces ahí estaban estas voces otra vez muy significativas de, de cada país, de cada región y esta esta que vamos a escuchar ahorita no es a cargo de de diego se llama carlos brito pero es una muy buena versión Sale.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Ya no llegamos, saben, maestro. Maestro, deja de estar. Regresamos. Ay, eh, perdón, aquí estábamos en la no, guagua. Te digo. Oye, pues la verdad es que yo quiero que la gente sepa que nosotros estamos muy convencidos de lo que hacemos. De los beneficios que tiene el baile, eh, comenzamos aprendiendo a, a, a querer bailar nosotros, a, a saber cómo en unas clases de, de baile eh, le mandamos saludos a Adrián y a Betsy, con ellos empezamos todo esto y pues de, después hubo un momento en que tuvimos que decidir porque veíamos que la gente tenía una necesidad tremenda. De, de seguir haciéndolo. Sí, y de tener alguna actividad de pertenecer a algo, ¿no? Uh -huh. Por eso es que también tenemos un nombre, una representación, un registro de marca. Un registro de marca, un logotipo que que toda la gente ubica. Entonces, eh, yo agradezco la vida que nos haya puesto en este en este andar porque de... aparte de que hemos conocido muchísima gente, hemos tenido muchas satisfacciones. Fíjate que aparte o sea, de manera inconsciente como que se ha ido depurando porque llega gente con un perfil similar sí mucho tiempo sí llegaba gente con con, con otras intenciones no sí y ahora no la gente está como equilibrada muchos, son muchas son incluso parejas esposos y y se nota un ambiente una vibra bien la verdad bien padre sí una está compitiendo al todo lo contrario no fíjate que precisamente porque son cronopios. eso eso es lo, lo que queremos que quede claro que que no tenemos que estar compitiendo, o sea, incluso con otras academias, con otra gente que baila, ¿por qué vas a desgastar o, o amalgastar tu tiempo en pelearte con alguien más a ver quién baila mejor? No, se trata de ver quién se divierte más, ¿no? Sí, eso es subjetivo. Claro, entonces, eh, pues nosotros invitamos a mucha gente a, a que baile, a que nunca se pierda esta parte, eh, si lo haces bonito, feo, ya lo hemos dicho, es cuestión de... ¿De gustos? De gustos. Entonces, eh, sigamos bailando. Es, es importante, sería importante buscar a los grupos, hay grupos, academias de baile, y, y ofrecerles este, que utilicen el espacio del casino para que hagan sus eventos. ¿Aquí ir a buscarlos? Sí. A los... Los vamos a ir a buscar. A sus, a sus lugares donde ellos trabajan y claro. proponerles esa, o si sabes que aquí no te van a obligar a, a las bebidas, la, la, puedes ahí cenar a gusto, generar esa sinergia y hacer que ese lugar, porque se lo merecen, ¿no? si, si dan la apertura pues claro. hay que agarrarse de ahí claro, y es que tenemos que, ya lo hemos mencionado en otros eh, en otros programas, que debemos toda la sociedad estamos obligados a hacer algo por nuestro estado, uh -huh. hacer que, aparte de las malas noticias que vemos en los noticieros todos los días, eh, también haya cosas buenas, uh -huh. ¿no? Entonces, si podemos hacer un mundo de gente bailando sin competir entre unos y otros, que creo yo que eso sería importantísimo, Sin andar viendo, ay, es que este baila ya y se cree mucho. No, no, no, simplemente bailar, ¿no? Que todos bailamos distinto, qué padre, que todos bailamos igual sería aburrido, ¿no? Entonces, pues maestro, nos tenemos que ir y nos vamos a ir con una cancioncita más. Ya sin más plática, si ya la tenemos lista, ¿sí? Nos vamos, agradecemos al señor Sergio Fong a la chica de del staff. del staff que no mencionó nada en el micrófono, pero ya mencionará. Hizo mutis. Sí. Y pues nos despedimos, un placer, maestro, como todos los martes. martes. Nos escuchamos el próximo martes, esperemos ya nos pueda acompañar Fer y si no, está pendiente esa plática. ¿Sale? Sale. Gracias, ya ir, vámonos. me está ce olvídate de las penas que la vida es un